Se non ed è che a cerai so live in ten la rosaba te da che cycles my day de bat e tai kushia te beste bat e tai kushia te beste bat e tai kushia te e Si la brigada criminal todo quiere matar a la gente la ciudad se van a los no una víctima más todos nacimos para lo matar la puya de querer la puya posterá pasa lo que tiene ahí bueno era lo más top era una manera oka, ikarra dena da. paruorka dela zail, diteman laleta, ditentan paniko, eta tindar, hon dutia bat, garen eta. darela mala txukio, ikarra madida. do, do, za bada piedra. Tamaga, llega la cueva de la cueva Arriba tetik zintzilik. Oito tausend feet, sur el Etic sin tzilic Arrachaldeon Denori Ongietorriac A este No chupinazo Madalenas 2020 Madalenas 2020 Sin chupín Ongietorriac Las no madalenas Las no madalenas Cosa rara se, se encuentre por este pueblo Porque parece increíble Pero la verdad es que Si os dais una pequeña vuelta A Por los alrededores del centro Pues parece que, que nos encontramos en, en otro pueblo En otro pueblo que no le toca Madalenas y que pues no sé Celebrará celebrará pues Cualquier otra fiesta Porque aquí en Errentería Orereta Parece que parece Que nada Y esta es la subnormalidad Que nos toca vivir Porque efectivamente Pues así los tiempos ...de pandemia nos han traído a esta situación... ...donde pues estamos viendo... ...en principio hoy en el día de hoy no tenemos fiesta ninguna... ...pero es que se están devorando el país... ...lo están echando abajo... ...y aquí todo el mundo pues no sé si pensamos... ...que la cuestión que nos tiene que llevar es... ...si la mascarilla sí, la mascarilla no". Pero bueno, también hablaremos de, de la mascarilla, sin mascarilla, porque la verdad es que en este territorio libre de, de Sinchilic y Ratia, pues podemos todavía permitirnos estas licencias. Arracha el león, gato, arracha el león, Albert. Arracha el cómo, ¿Cómo llegamos a este fin de temporada sin chupín? Pues no sé, pero yo he, acabo de llegar a, hace un momento y no había no había nadie en el pueblo, vamos, toda gente embozada con la mascarilla, pero no había no había ni, vamos, parecía esto un velatorio. Sí, yo también confirmo que había más fiesta en el topo que en la calle Ajá. Y, y esto es un poco triste, pero bueno, es la realidad que nos está tocando viviendo y bueno, pues habrá que gestionarla también, ¿no? Sí, sí, la tenemos que gestionar aunque no gusten a los poderes de, de arriba, aunque no gusten a esos poderes que nos están adiestrando continuamente pues desde el confinamiento en, en una situación de pues no sé, de campo de concentración. Hablabas al ver del topo Y desde topa en topo, que es crash, que como... No, técnico, no, era... Maquinista. Maquinista. Maquinista. Yo estaba, cuando estáis hablando, yo estaba pensando, claro, eh, Alberto o Gato no son del pueblo. Entonces, mmm, no tienen ese gusanillo que tenemos nosotros, ¿no?, como magaleneros galleteros que somos, ¿no?, de... Sí. Que aunque pasen los años, siempre hay algo que te mueve, ¿no? Sí. Cuando es el chumpa-chumpa o lo que tú dices. He estado yo por el centro ahora y, vamos, ese gusanillo que te que te sí, envuelve, muy ¿no? Muy de nervioso, que dentro de media ¿no? hora esto va a ser la hecatombe y tal, ¿no? Es lo que decís, ¿no? Vacío, ¿no? Y máscaras por arriba, máscaras por abajo. Eh, unos somos del club de mascarilla en la barbilla, otros del club cara tapada, otros del más ausarta, pues un poco de todo, ¿no? Pero pero que no hay magdalenas, que está todo triste, pues eso se nota, se nota en el ambiente. Bien, viene, entra aquí el compa Pelu de... Saludos. ¿De qué desfase? ¿De qué desfase? De que desfaso de de, de con la mascarilla, que no que no hay forma de colocármela. No han inventado todavía una de mi talla. Ay, ay, es que, es que la verdad es que... Y lo triste es que se me están quedando, deja de sopillo como a todos, de tanta gomita. Luego tendrás que ponerte al revés la mascarilla para compensar la, el retroceso. Bueno, pues sí, aquí también la plantilla de Sin Chili pues está un poco justa, ajustada a lo que a lo que tenemos, pero nos hemos como podéis Somos como una como un equipo de fútbol con bajas. Como Últimamente escuchar, tenemos bajas sí, por todos lados. Como podéis escuchar, estamos cinco <risa> compas y intentaremos acompañaros en este tarde hasta ¿El chupinazo o no chupinazo? Hasta no chupinazo, ¿no? Hasta no chupinazo y un poco más, ¿no? ¿No tenemos pólvora por ya ahí? Ya veremos. <ríe> <algo>. Pólvora, pólvora, <ríe> ya haremos ya vengan? haremos efectos <ríe> especiales. Sí. Ya sacaremos algo de, <ríe> de, de la mesa. Bueno, maquinista, pon un temita y vamos a ver si llegan los arranos que, que contamos con algún arrano por ahí. Pienso sí, que está se oyen rica, por no, abajo. el arrano bello. O... Se, oyen, se oyen por abajo ya. Pues... Dale un temita para llevar adelante esta tarde que os acompañamos en el Sinchupín, Sinchupín, Madalenas 2020, Sinchupín, y a la noche ni te cuento. Sinchupín <risa> raditu ui ni eta itchaso Las verduras frescas La fruta de temporada El vino del año La radio libre Escucha Sintilic y Ratia En la FM100 Sintilic.net En la red Bien, iremos adelante y aprovecharemos un poco para hablar como no de la realidad de esta radio libre, esta joyita que tenemos aquí en este pueblo que le da que le imprime un carácter especial. Es así, es así, los pueblos que sostienen una radio libre en su comunidad, la verdad es que tienen otra personalidad. Pero bien, empezaremos la tarde hablando un poco de cómo nos ha ido este año en como Radio Libre, en la emisión, en los trabajos que, que se realizan desde aquí. Y si os parece, pues bueno, este año nos hemos encontrado un poco con la fractura que supuso el confinamiento allá por el mes de marzo. y Pero la verdad es que allá para septiembre, octubre, comenzamos del orden... tenemos ocho... 8 programas de producción propia hemos conseguido realizar este año, me parece. Eran somos pues diríamos Desfase Lunar, Aupa Compas, El Grito del Sereno, Machura Buruan, Charletas, El Topa Intopo, El Licor Café y Calescalesoul. Se... Calescalesoul. Es ¿Creéis que no la programación de, de esta temporada? El fichaje nuevo de esta de esta temporada que nos deleita los mediodías de los jueves. Con música, soul, soul. Y que, por cierto, lleva haciendo unos cuantos cales, pero pensamos que o nos tiene dicho que este próximo jueves nos va a dar la, la última entrega de esta temporada 2019-2020. Bien, pues como os decía, un poco fue el, el confinamiento gubernamental el que de alguna manera rompió la diríamos en la dinámica la dinámica de, de, de los trabajo. programas en esta radio y nos dejó pues un poco allí casi parados bueno desde las esas un poco a través del, del canal que canal común que empleamos los sin pues pusimos en marcha un, un espacio un espacio de 4 a 6 de la tarde que nos permitió un poco asomar la cabecita, experimentar con, con la radio y un poco vislumbrar ante qué situación nos encontrábamos. Están en los compas que no quieren están, decir... Están fríos madre, está Están fríos, están fríos y están mojando. No, no, igual, hay, sí. no hay olor a la fiesta, entonces nos cuesta arrancar. A ver, ábrete otra cerveza. Y... Y Solamendúa Purchen fue la propuesta que lanzamos un poco también acompañando a los compas de Radio Bronca Barcelona que también configuraron un programa rompiendo el aislamiento y nos dio la pista también para, uh -huh. para salir a antena y promover materiales que desde luego, como siempre... No, no salen en los más mierda y manejan quizás más sentido de la verdad que el que podemos encontrar en, en, en medios, pues en los, más mierda, en los más mierda en general, en prensa escrita, radios y televisiones, que la verdad es que ya no sabe uno qué, qué decir, si nos desinforman, si nos mienten o qué, qué coño, pero la verdad es que la verdad... No, no aparece y es todo, pues diríamos, un interés, eh, no sé cómo decirlo, tendencioso, ¿cómo llamarlo?, provocar o mover, promover el, el engaño en la población con fines que, pues sí, muchos muchos ya ya atisbamos algunas algunas ideas, pero la verdad es que, que son fines... Que si uno reflexionara críticamente sobre lo que está ocurriendo, desde luego pienso que la sociedad no tendría esta pasividad, esta sumisión que nunca antes eh, se ha visto. Me estoy acordando mucho últimamente de, de los insumisos y de los objetores de, de conciencia, cosa que hoy en día simplemente con el uso de la mascarilla pues no... No se, ...no se produce... ...así como en el confinamiento... ...pues también hubo auténticos encierros... ...en personas que, que no tenían por qué... ...pero eh, tristemente todavía no conseguimos... ...darle la vuelta a esta situación... ...que, que como digo pues... ...nos tiene nos tiene sumisos de lo le comentaba el compañero... ...sobre el Isola Amendoa... ...a Purten rompiendo el aislamiento... Cabe decir que tuvo bastante buena acogida en el, en el pueblo y agradecer a todas esa, esas personas que colaboraron mediante llamadas, grabadas de audios, etcétera, porque como, no sé si el compañero lo ha comentado, pedíamos en cada programilla que la gente pudiese llamar, teníamos un, mic un micrófono abierto, de hecho recibimos varias llamadas pe bastante periódicas, de gente denunciando diferentes situaciones, de gente informando sobre sobre sobre todo sobre el sobre el tema coronavirus, etcétera, y también agradecer a todo ese equipo que ha habido como el compañero que habla aportando desde desde la estación y detrás de la estación también agradecer a, a toda esa gente que ha estado así colaborando. Así es, así es bello. Aprovecho para comentar los que estamos en el 943-527-407 por si quieres hablar sin mascarilla. Pues sí el rompiendo el aislamiento pues la verdad es que también un trabajo que, que realizamos durante seis siete semanas no sé si no sé ahora no tengo así muy muy fijas cuántas entregas realizamos pero un buen un buen puñado ya ya lo hicimos un poco hasta que ya vislumbramos ahí por por mayo no por mayo no por abril, finales abril, de, sí. fin, finales de mayo finales de mayo finales de, ma ah, sí. fin finales de mayo Estos meses han pasado tan rápido tan lento a la vez tiempo muerto amigo sí. bello tiempo muerto ha sido la verdad es que tristemente tiempo tiempo tiempo muerto para tantas cosas que han quedado paralizadas incluso hasta nuestras propias vidas pues no tienen diríamos hoy por hoy pues no sé una una proyección que, que les ayude a A, a que nos ayude a dirigirla, sino que estamos a expensas un poco de lo que el político de turno el política astro eh, nos pueda nos pueda decir y cuando digo nos pueda decir nos pueda machacar porque todas las órdenes que vienen desde arriba son órdenes y van contra nuestra propia vida pero bueno al hilo de, de lo que de, de, de lo que nos trajo el, el trabajo aquí realizado con rompiendo el aislamiento es verdad que eso pues también de alguna manera nos ha conectado con, con otras radios y, y hemos pues nos hemos encontrado en una experiencia piloto aquí en la península ibérica que efectivamente pues nos ha llevado a una coordinación en base a los cadenazos bueno cabe decir que esta iniciativa que vamos a comentar ahora si no me equivoco comenzó su an sus andaduras en sudamérica ¿no? en qué países exactamente se llevaron a cabo en varios en varios en... países de, de américa del sur méxico uruguay la argentina chile y sí ha sido una experiencia porque efectivamente las, las radios libres y comunitarias en américa del sur tienen una actividad que mayor mayor que la que la que tenemos aquí en, en en esta Europa decadente y, y hacen realizan una función necesaria, pues también por, por muchas vicisitudes. Las distancias son son enormes y, y tienen la, la, la posibilidad de manejarse con, con un, un único idioma y eso permite, de alguna manera, pues enlazar actividades comunes aquí. Bueno. ...que la gente lo tendrá ya en la punta de la lengua, estarán todos deseando decir lo que de lo que estamos hablando... ...estamos hablando del, de los, los cadenazos, cadenazos radiofónicos. Cadenazos radiofónicos, que en este final de... ...en este mes de junio se consiguieron realizar tres. Nosotros como Sinchilik y Ratia participamos en, en el primero... ...pero también un poco otros aspectos que, que habíamos dejado... ...pues porque, no sé si sabéis, pero la Sinchilik... Ha cumplido 35 años, colegas, 35 años, es que eso es la hostia, o sea, es que, joder, vamos a echar un chupinazo, venga, venga, venga, pa. es la hostia porque viendo cómo ha ido decayendo el tema de colectivos sociales y políticos y militantes, Que, vamos, sí. los clásicos, digamos, que prácticamente han desaparecido del mapa, si contamos los que no tienen subvenciones o ayudas institucionales o de partidos políticos, y aquí son, lo dices, 35 años, que nos cuesta mogollón, la verdad es que, que cuesta mantenerse, pero bueno, hablando con mucha gente, un colectivo, como hemos dicho, ¿no?, que no estamos hablando de una, de una capital tampoco, estamos hablando de un pueblo como Moregueta, Rentería. Así es. Eh, con siete programas, eh, ocho hemos dicho, en, en activo en la temporada, eh, regulando una media de, de 12-15 personas dándole voz a, semanalmente o, o mensualmente a, a, a los micrófonos y una media en las asambleas de 6-8 personas que, que, vamos, yo creo que, que mucha gente, mucho colectivo envidiaría hoy en día, vamos. Sí, la verdad es que, que no no nos podemos quejar. Yo desde luego un poco que, que pertenezco pues no sé, a una segunda generación de, de esta radio, pues sí sí me duele un poco, ¿no? Que, que seamos tan pocos, pero efectivamente por lo que dices maquinista, pues eh, es para pues para estar muy contentos porque tantos y tantos colectivos autogestionados pues sobre todo en esta en, en esta parte de la península pues han quedado un poco fuera de, de su han quedado pues desaparecidos por bueno, por decirlo, ¿no? Han pasado han otra... quedado desaparecidos u otros los han hecho desaparecer también. Sí, sí, desde luego pues efectivamente, pero pero nos encontramos en un colectivo donde pues no sé, no las bases ideológicas más allá de, de la libertad de expresión, que es un poco la bandera que sostiene esta esta radio, Esta ¿no? radio, pues las bases ideológicas pueden ser pueden ser muchas, ¿eh? No no te quiero decir que sí, pues seremos más o menos libertarios o tendremos pues no sé, pues te quiero decir que en principio la ideología no sería un, un un problema para trabajar en, en esta en esta radio, sí, las marcas pues de todos los, los partidos y todos los agentes secretos que pululan por por nuestra sociedad. Pero siendo como somos un colectivo que requiere que requiere eh, diríamos eh, si vienes aquí y te haces un programa, pues te haces un programa semanal o quincenal, te quiero decir que es un es un compromiso que que llevarlo adelante pues te supone te supone una un trabajo, una un, prioridad, sí, sí. un esfuerzo que no estás un poco al, al albedrío de, de muchos otros grupos, pues que igual te juntas ahora pues porque efectivamente pues están haciendo un sí, se, se quieren hacer unas eólicas ahí en, en Aguiña, en Peñas de Aya, uh -huh. ¿no? Y entonces pues sí, bueno, grupos esporádicos que surgen por una medida X, ¿no? Uh -huh. Que lo diferenciarías de esta radio que es como más sí. estable, ¿no? Porque no Sí, está estable, pero que, que requiere que requiere también un compromiso, no voy a decir alto, pero pero sí un, un nivel de autoexigencia, sobre todo, si si quieres hacer algo en, en la radio, porque en la radio también, un poco sí, podemos hacer un programa, dos programas buenos, tal pero luego hay que mantenerlos ahí y hay sí, que mantener... Sí, la radio tiene sus horarios también, mm -hmm. su calendario también, tienes que mantener esas horas por tus compañeros, por respeto, para no saltarse otros programas, para no solaparlos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido pues no sé no es por darnos palmaditas en la espalda pero insisto sí, sí, no, pues, insist que, que es un, es un trabajo que, que requiere pues diríamos de, de cierto de cierto esfuerzo que, que en otros pues es más puede resultar más llevaderos por ejemplo no sé me viene la asociación de vecinos pues en la asociación de vecinos pues sí tal. andamos nos juntamos surgen problemas tal el área urbanístico, jefe de convivencia, pues osara con el tema este también del del COVID-19, que se han montado una un algo de red vecinal para un poco, pues no sé, ver las ver algunas necesidades que podían quedar tapadas entre vecinos y vecinas, pues esos aspectos, pues bien, puntualmente ahí la gente que trabaja en la asociación de vecinos, pues ahí realiza ...pero que también luego tiene sus, sus descansos... ...incluso pues también pues puede haber años... ...en los que las reuniones no sean tan tan necesarias. Sí, yo creo que también todo colectivo necesita su reflexión... ...su descanso, porque si no me equivoco... ...en la radio tuvimos dos años de parón, ¿un año? Sí, Hubo... un, un año y luego empezamos con un año de prueba un año así ya un poco poniéndose uh -huh. la gente, tal, tal, tal, y luego... Pero también esos pavones, Ese palón también igual sirvió para remontar la, la, la situación anterior, ¿no?, para reflotar... Sí, no es la primera vez que, que, que lo hacíamos, desde uh -huh. luego, y las en las radios libres, pues efectivamente, cosas que, que hemos visto aquí, desde Sin Chile y Giratía, pues las hemos visto también en otras radios hermanas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Radio Bronca, una radio hermana muy muy muy parecida a nosotras que, que efectivamente pues cerró cerró la, la otros pues, más no o menos no sé si hace dos años y a cuenta uh. un poco de este del, del confinamiento pues a no sé. diríamos crear otra vez la cuadrilla para ponerse en, en marcha no Estos altibajos, pues sí, efectivamente, en, en, en grupos como como el nuestro, pues siempre se, sí, señor, se muestra. Este curso también ha chapado otra radio, Radio ELA también de Madrid, también hmm. nos hemos despedido de ellos. Fues miembro de ELA Sí, estuve ahí en la, en la asamblea de ELA. Sí, pero ahora gran parte de esa gente se, se pasó a, a estar ahora Sol, ahora Sol, uh -huh. ahora son ahora son radio están ahí que han sido esta radio potente, sí, fuerza, fuerza motriz en, en el potentes y fuerza motrice logramos potentes los sí. cadenazos también que han mantenido en los cadenazos ibéricos de radiales pues han tenido un, una fuerza motriz importante Los son de, de barrio canino <risa> que, que lo ponemos aquí lo, también eh, se dejó de poner porque la ah, sí. La intermitencia que tenía en el programa dejaba un poquito que desear y entonces dejaba colgada la emisión un poco. Oh. Pero ahí siguen, ahí siguen. Sí, sí. Uh -huh. pero es que va a llevar a cabo una, una, una reflexión, ¿no? Que son necesarios esos tiempos de pausa, de standby pero también son peligrosos. Porque hay muchos colectivos que ese standby de un año o <coughs> dos años se convierte en standby eternos. Entonces hay que, hay que saber medir también, Así es, ¿no? así es, porque... Y de nos pasa, dejas de la rutina, pues, Eso más es. o menos de... Uh -huh acudir a la radio y hacer cosas y, y, y uno una pues encuentra otros aspectos de interés que, que le van, van que van llenando el tiempo de otra manera o sea. que el humano que, es muy de rutinas y ya cuando la parte cuesta retomar al final pero sí pero lo que pasa también es que hoy en día también con un ordenador y un micro y poco más pues, están pues los podcast y, y eso también al fin y al cabo lo que hace es aislarnos entre nosotros porque al final Eh, si quieres hacer algo social, pues deberías ir a una, una radio libre, porque eh, sí, puedes tener muchos contactos o lo que sea, en, con un podcast o con, pues, pues con este tipo de programas, pero al final estás como aislado, estás en tu mundo, en tu burbuja y no, y no te comunicas con nadie, en, en, virtualmente sí, pero en la realidad no. Entonces es, es importante eh, una radio libre sí sí, en ese sentido también técnicamente pues efectivamente hoy podemos hacer los programas pues con desde, desde un pc pues desde luego se pueden elaborar muchos muchas secciones para, para un programa y estoy de acuerdo contigo gato que efectivamente un poco encadenarse en lo que son radios libres comunitarias, Pues es, es un aspecto que, que te permite, por un lado, realizar intercambios, conocer gente, conocer mm. otras, claro. otras problemáticas que mm -hmm. uno hace su programa o apoya unas tareas, pero hay muchas cosas también que cuando uno llega a la, a la radio se, se, se abre un mundo inmenso donde efectivamente no, no puedes estar... ...observándolo todo... ...entonces uno pues un poco centra por sus puntos de interés ahí... ...pero esta convivencia con, con otros programas... ...nos permite, nos permite diríamos... ...pues contemplar esos otros aspectos que se Sí, quedan. pero si tú quieres cambiar, digamos... ...o quieres tender a otro modelo social... ...lo que no puedes hacer es... ...tienes que... Eh, ...hacer un cambio social pero en la realidad... no ...lo que no puedes pretender es hacerlo en virtualmente... Voy y, contigo... Sí, sí, bueno, voy yo contigo. creo que también hoy en día... La realidad también se tiene que cambiar en lo virtual, porque también ahí se está viviendo otra realidad también. Sobre todo en estos tiempos de confinamientos que nos van a llegar más adelante, creo yo, lo virtual ha tenido mucha fuerza también. De hecho, esto virtual nos ha facilitado que cada uno podamos ayudar de nuestras casas a hacer el programa. Yo creo que hay que luchar contra lo virtual, pero también teniendo en cuenta que puede ser un apoyo. Hay que construir lo virtual, pero sin seguir las lógicas que están preestablecidas, creo yo. O hay que deconstruir lo virtual, también se podría decir? Pero los roces, al final los roces, si tú quieres tener otro modelo, a un modelo social, eh, tienes que hacer los roces en la realidad. Virtualmente no no hay esas fricciones y esos roces que te pueden implicar una radio libre pues hacer una asamblea y hablar, debatir de todo y poner tus puntos de vista en común, desde virtualmente eso no no te lo da. Sí que es una herramienta potente para llegar a muchos sitios o para... Eh, digamos expresarte o lanzar tus ideas pero al final eh ...tienes que pisar una radio libre tienes que pisar algo... ...donde tengas que convivir con más personas... ...donde tengas tus problemas de convivencia... ...donde los pongas en común, puedas debatir y etcétera, etcétera. Sí, sobre todo porque, pues bien... ...estas estas herramientas virtuales que les llamas Bello... ...pues sí, nos permiten solventar, pues diríamos... ...algunas algunas situaciones, pues como el caso del, del confinamiento... ...pero efectivamente, si a la hora de hacer pues eh, bajo esas herramientas virtuales lo tenemos un poco un poco difícil salvo si sí, pues mandar mensajes o comunicar a menganito tutanito pero en algún momento eso se tiene que plasmar sí que tiene en, que ser en, más en, un en apoyo tiene que ser un apoyo no una base en la que trabajar pero yo creo que ese apoyo debe de hay que hay que mantenerlo hay, si es mientras siga siendo útil hay que saber cómo usarlo también que eso es muy importante al final hay que sacar lo positivo de todo las herramientas ya están ahí Y ir contra la máquina hoy en día es, es muy complicado. Entonces, al final todo tiene cosas positivas, ¿no? Y no dejarte engullir por por lo negativo que es que es mucho, ¿no? Que es mucho y en ese sentido, pues hay que decir que esta radio, esta radio que escucháis, la Inchili Quiratia, que os Os repito, estamos en el 943-527-407, este programa se está emitiendo en directo para este sinchupín madalnero que tenemos para el día de hoy, 21 de, de julio. Por la FM100 en el por... Valle Galletero y por la Cintilli.net en las redes. Muy bien, hay que recordarlo, muy hay bien, que recordarlo, encantado. que a veces bien, se nos encantado. olvida, se nos olvida. <risa> Menos mal que has venido. <risa> Pero quería quería decir que por ejemplo ese camino lo hemos recorrido pues de, algunos de los que estamos aquí en la radio pues hemos hecho ese, ese recorrido porque si bien para para inicios del glorioso siglo 21 pues comenzamos ya con los primeros ordenadores ahí aquí ya implantados pues para la lista de música tal no sé qué y no sé cuántos y todo lo hacíamos en software privativo a día de hoy hay que decir que tanto la emisión, tanto la producción y los ordenadores que andan aquí pues están en software libre. Software libre es abro el ordenador de grabación que tiene una partición para para el canalla de Windows, pero lo demás te decir que y ese camino pues se ha recorrido con sí por una parte unos aprendiendo y luego ha habido personas también que efectivamente nos han ayudado muy mucho en este en este recorrido. Uh -huh. Alguna de ellas no, no está aquí, pero pero te quiero decir que si siempre le mandamos un saludo por pues, si nos está escuchando por ahí. Siempre agradecidos desde Sinchili Kirampia. Claro que sí, porque ha sido pues también una herramienta que, que de alguna manera pues luego pues poco a poco pues también llevas el software libre a tu casa, que por cierto, he visto el pantallazo de windows que nos mandaste el, el, el, el otro día bello y eso y comentando lo que dice el compañero y a raíz de lo que ha dicho Gato también nosotros aprendemos a usar ese software libre y en esta comunidad nuestra enseñamos luego también a la gente a, a usarlo ¿no? creando así como una especie de red que vamos vámonos o sea, vamos compartiendo esa, esa información ...transmitiéndolas de unos a, a otras exactamente por ejemplo en el tema de, de emisión a día de hoy pues lo estamos haciendo gracias un poco o en mutua colaboración con, con la asociación de vecinos de marichus áreaa ubicada en gastaño que eso también pues nos diríamos no nos permite pues realizar la emisión en los términos que la estamos realizando hoy en día con nuestro propio servidor en software libre instalado hoy por hoy en En, en donde es y te quiero decir que que, que esto pues nos de alguna manera no nos permite reconocer un mapa donde donde bueno la, la radio y sus diferentes herramientas pues también están manejándose dentro de de áreas críticas y por la libertad de, de expresión porque es que comentando entre todas las, las cosas que ha dicho el compagato que puede favorecer que una radio sea presencial, la problemática, saber eh, de la realidad desde des el suelo, ¿no? Yo creo que también una cosa muy importante que nosotros creo que logramos hacer y que nos pueden dotar la, la radio libres es de tejer red. Esa es una de las cosas fundamentales que es necesarias hoy en día y que cada vez hace más difícil, el tejer red. Y al final esto lo que lo que te posibilita es eso, ¿no? El tejer red con diferentes asociaciones, grupos, incluso personas individuales que... ...eso es una cosa muy importante que a veces se nos olvida... ...que podemos hacer y que, y que se consigue hacer. En los últimos años ya se, va, ya se va también vislumbrando algo... ...recientemente estuvieron los compas de eh, Muga Sabaldus... ...que el pasado fin de semana realizaron una parodia... ...en Andoain y en Donosti, con la grabación... ...y aquí estuvieron para hacer, diríamos, sincronizar un himno de la real con, con letras antimilitaristas y señalando a Sapa a pues a las diferentes fábricas que están de armamento que están ubicadas en Kiputzco. Pues claro, también hay muchos colectivos que efectivamente a día de hoy pues ya cuando salen a la calle, pues salen con su pequeño altavoz y su micrófono un poco para amplificar la la voz, pero también tienen ciertos mecanismos que permiten pues diríamos introducir músicas o ponerle cuñas, cuñas. que que graves en ese sentido y decir que Estos, pues los de Mugas, Sabaldus, en el contexto que están haciendo de Caravana y Euskal Herria, y te quiero decir que los aquí el grupo este de, de apoyo a refugiados en rentería también se, se suelen acercar, también personas del metro suelen requerir de, de algunas rabaciones. Eso iba a comentar y... que en esa parte de TG Red... Está el... La, no sé cómo llamarlo La colaboración de hacer cuñas De otros colectivos Que justo al company nos ha tocado hacer cuñas Para otros colectivos Que al final es otra manera De, de, de tejer red, ¿no? Son funcionalidades de, de la radio que desde luego siempre un poco apelamos al trabajo de los colectivos... ...que lo tengan presente, que bien con su disposición, realizando un programa informativo desde aquí, desde la radio... ...como se realiza en otras radios libres, o bien pues también para para hacer este tipo de trabajillos... ...que luego cuando pues quieres realizar una pequeña parodia en la calle, un pequeño llamar la atención con algo... Pues este tipo de trabajos de audio ayudan Y desde luego pienso yo mucho más que los vídeos Y trabajos, si quieres, un poco más sofisticados técnicamente Que, que, que bueno, que el, el sonido, el audio es es importante más Recordemos que el sonido pesa menos que la imagen y el sonido a la vez Y que vuela más rápido por las redes, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, Bello Chapón, un temita Maquinista Chuchu Chuchu Después de estas reflexiones que nos ha llevado y, y estos intercambios de, de opiniones, de ideas y contar un poco... Bueno, le vamos a mandar a Bello a la calle porque ha llegado ya Rano Mayor aquí y hizo que... Me... que... Nuestra rano veterano ha llegado ¿sí? es, y, y pienso que bueno, algo tienen que, que mover En el tiempo que queda de aquí al sinchupín Si, sí, yo quería decir eso, la gente no está Escuchando, pues animarle a participar Que aquí estamos y En el 943-527-407 fm AFM100 Y el sinchilic.net Un poquito de música, vamos desfilando Los programas y a ver que nos cuentan los arranos ya, ¿Os parece? Bien. Venga Sincilik Irratia 100.0 en la FM Sincilik.net En las redes Onda Libre Radio Libre ...que va camino del foro, del foro donde se va a realizar este año el Sin Chupín... ...y en este tarde pues vamos a hacer un poco, aprovechando que están los unos compas de, de varios programas... ...pues vamos a hacer un poco, vamos a extraer las reflexiones que que les, que les ha llevado pues el hacer pro, hacer programa aquí en Sin Chilic... Comenzaremos con, con el abuelo Pelu de Desfase Lunar, un programa ya, pues no sé si de, de 30, de tres ¿cuántos años lleva? 20, casi 30, sí. Coge de ahí al micrófono. Casi 30 años, por ahí. Casi, casi 30 años como, ya, como Desfase Lunar. Ya, todavía tengo casetes de, de los primeros programas. Pues bien, y entonces pues este año te hemos visto ahí las publicaciones que realizas en la webs inchili.net mm. y te hemos escuchado pues en ese porque también te mantienes fijo en el horario de los martes sí. a las 11 de la noche. Sí, pasando la medianoche, según el material que haya y nada, cada vez mucho más cómodo porque el 80% del trabajo es de gente que participa, que me, me va mandando material y nada, Esta temporada pues ha sido un poco extraña, como como para todos, ¿no? eh, con lo del COVID, pero me ha sorprendido mucho la respuesta de, de, de otras partes del mundo, ¿no? la, los problemas que tienen, ¿no? que no se cuenta. Sí. Si en una sociedad y hay problemas en sanidad y estas historias, pues he tenido mucho material de, de Sudamérica, de los, de los pueblos originarios. Sí, sí. ...que están viviendo por parte de los militares, por ejemplo... Eh, ...un acoso social increíble, ¿no?... Mm. ...y que, como otras cosas, no, no dicen por, por los medios basura. Sí. El otro día, el pasado viernes, se eh, realizó una charla aquí en... ...en Gastaño. Tuvimos, mm -hmm. nos, nos acompañaron... Eh, ...compañeras de Endara Viziric... ...una problemática que se... ...que ha surgido pues en Peña de Haya... Sí. hacia la parte de... ...lo, lo ...del de, lo... de, de SACA, uh -huh. Navarra... Hacer... ...y estuvieron aquí molina, pues ¿no? un poco exponiendo la... ...la problemática... ...me llama la atención un poco como... ...cómo tratamos estos estos aspectos... ...porque por ejemplo... ...en, en, en América del Sur pues que hay son muchas muchas luchas contra el despojo en defensa del territorio sí. y desde luego se, se ponen en marcha pues diríamos con, con los pueblos originarios que son los los habitantes de esas zonas sí, que se pegan a esa es que no o sea, descubierta nadie, vamos, ya estaban ahí. Pero eh, me llama la atención un poco la la diferencia, la diferente visión que empleamos aquí con respecto mm. a este tema porque Los, los elementos que se ponen en valor, por un lado, y eh, diríamos, aquí, en, en Europa, ¿eh? y los elementos que se ponen en valor en, en América del Sur. Y es más, cuando los elementos que se ponen en valor en América del Sur son puestos en valor en la sociedad que vivimos, es que pff, no tienen, diríamos, ¿Sí? o sea, son, diríamos, eh, argumentos neutralizados en su propia expresión es decir según se están expresando ya el diríamos la, la sociedad ya está teniendo una visión negativa por los elementos que, que emplean no mm. lo digo lo, lo digo porque por ejemplo en las luchas contra contra el taf pues este era este era ha sido un elemento también eh, muy muy ponderado mm. porque efectivamente diríamos Las, las luchas que, que se producían pues eran porque pues se conseguía que dos o tres caseríos consiguieran resistir y luego pues algunos elementos nos trasladábamos sí. allí pues en apoyo tal no sé seí no sé cuántos pero a la hora de, de desarrollar el discurso intentando plasmar la resistencia de, de esos de los habitantes originarios en este sentido sí. también pues no no eran atendidos eh, sino estaban bañados por ese discurso político que nuestra sociedad baña baña todo no eso, eso políticamente Sí, colecto. claro claro. pues que al final eh, eh, mucho material que del que yo pongo en el programa por ejemplo es escuchar cosas que están pasando en la otra parte del mundo pero que no es tan distinto a lo que pasa aquí ¿no? y entonces yo creo que sí que es, todo ese material puede valer pues para Para ver que al final los, los hijos de puta son los mismos y que al final más o menos luchamos contra lo mismo, ¿no? Y, y es una forma de unir eh, de unir apoyo, sí. ¿no? A la gente que no tiene voz eh, en los medios que, que más llegan las personas, ¿no? Sí, es un desde luego pienso y, y, y es un aspecto que efectivamente lo yo lo he comprobado sí. trabajando aquí en sinch y trabajando haciendo lo que hacemos aquí en, en la radio pues también donde convergen pues muchas luchas y te vas vas un poco atando las problemáticas y comprendiendo un poco el esquema porque efectivamente en América del Sur están con pues diríamos con con iberdrola o con el con el florentino de los sí, cojones... Sí, pues más está, o está, menos, está pero están allí. allí y, y están haciendo pero allí lo es. mismo que aquí. Sí, sí, eso es. Y, y, Entonces, y además son los mismos. y aquí Hay, hay tiernos... algunas zonas que la gente está más más arraigada a la tierra y todavía, aunque pierdan más, luchan más, de alguna manera. Y, y también no solo están luchando por la tierra de ellos, si luchan por la de todos. Porque lo que influye en muchos sitios... Es parte de, de todo el globo, ¿no? O sea, no simplemente... No hay que aislar las cosas, los problemas, ¿no? Así es, así es. Y nada. Bien, pues... Te has mantenido ahí en Ahí, el, ahí seguimos. Al, a, las, sí, a las 11. Es. Has participado también en el... Eh, en el rompiendo, rompiendo el el aislamiento, El sí. aislamiento, y ya... Otro has... buen material que hubo, pues, por todo... Era un momento que la radio viene muy bien, ¿no? Así pensamos. Porque... Es un momento que la gente, tristemente, que tenga que estar encerrada, también eh, es una opción más a lo que a lo que te dan en los periódicos o lo que te dan en el kiosco convencional, ¿no? Hmm. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo bastante, para mí, bastante agradecido. Yo tenía la posibilidad, por la cercanía, de, de realizarlo. Hmm. Y, o sea, no ha sido ningún esfuerzo, todo lo contrario. Ha sido un gustazo también ver eh, lo que le está pasando a otras personas, ¿no? En vez de en vez de estar encerrado sin hacer nada pues era era al día un par de horitas que me que me hacían escapar un poquito de aquí no de mi aislamiento así así es últimas palabras invitación para todos los que nos o invitaciones que nos oigan para que vengan a hacer un programa por supuesto que aquí tenemos una herramienta que después de 30 años estamos preparados 35. para la vida moderna Que a nadie le dé miedo, porque somos buena gente, que no lo parezca. Y que efectivamente tenéis aquí cualquier tipo de ayuda hasta que os hagáis profesionales de las ondas. Si llegáis aquí es fácil que no abandones nunca este esta joyita que tenemos en Eureta. Es el caso del compa que habla y el propio. Gracias Pelú y... De nada. Estamos. Sería bueno. Bien, pues continuamos en la ronda. Tenemos al Grito del Sereno. El Grito del Sereno también un programa que, que ha llegado, que nos ha caído aquí a la, la Sin Chilic, también con, con una experiencia en radios libres. Y en principio, al ver al León, cuéntanos. Pues de Archa al León, eh, nada, nosotras encantadas, la verdad. Falta mi compañero. ¡Chain, chain, chain! <risa> Ahora sí, Onguietorri, al Grito del Sereno, Sin Chilic y Ratia. Bueno, esta es la cabecera que nos curramos. Mi compañero Miguel, que está ausente, ah. que se ha ido de visita aprovechando el, este semidesconfinamiento, se ha ido de visita a su familia. sí Creo que sus padres la han intentado meter en un orfanato, pero creo que no lo han conseguido. Se metió a hacer un bercho... Ahí en toledo y hago algo les desescuadró a los y las llaves para salir de ahí por supuesto nada nosotros encantados la verdad hace somos relativamente jóvenes en la, en la programación hace nada esta es nuestra segunda temporada justo con bueno en este caso pausada por el tema del confinamiento pero contentísimos de bueno de hacer un programa intentamos hacer humor Eh, juntado con el activismo, sin que el humor descafeine el activismo. Ah. Intentar buscar esa mirada un poco crítica y, y satírica. Y la verdad es que muy contentos. Es un programa que nos permite hacer muchas cosas. Sí, incluso vídeos. Vídeos, sí. Este año inauguramos <risa> nuestra cuenta en YouTube. Eh, con un total creo que tenemos 14 visualizaciones. Oh, yeah. Sí, sí. Nos costó hacer 14 cuentas falsas de Google. <risa> eh, pero lo conseguimos y la verdad es que muy contentos. Hicimos... Bueno, hemos intentado hacer un programa a la clásica usanza de Late Night, de, ah. pues con su monólogo, con sus entrevistas sí. en directo, que esa es la parte un poco más compleja, buscando pues gente experta en lo que nosotros no controlamos e intentamos tocar un poco, bueno, pues todos los palos. Este año hemos hablado de cocina sostenible, de finanzas éticas. Ah. Hemos hecho un viaje también a Radio Topo, en Zaragoza, haciendo sí. un programa, bueno, cuyo Barcatu. principal... marca tú tenemos a Rano, Bello y Larrico. Pues nada, priorizamos a... Lo tenemos ¿Ya? en la antena. ¿Ya le tenemos? Sí, bien, perdón, y luego ver, continuamos con con el, con el Bello a ver qué... A ver si nos, nos oye, a ver si nos hemos acordado de la conexión, si se hacía bien. ¿Bello? El compañero, Sereno, iba a empezar a hablar sobre los aguacates gigantes, ¿no? ¿Sobre qué, perdona, Bello? Los aguacates gigantes. Sí, <risa> sí, los huevos de dragón. No sé si me, si me oye muy bien, porque estoy con la mascarilla. Se te oye, se te oye. Vale, vale que ya lo siento por cortar, luego seguiremos con el grito de sereno. Hombre, es, eh, lo he a las 7 en el día del chupinazo. Por supuesto. Pues bueno, por seguir la, la, el arano mayor, un repaso de las pancartas de este año. Este año suele ser una pancarta eh, llamando la libertad de los presos del pueblo y este año la plaza está muy vacía de proclavas, cabe decir. ...se vea una foto hecha por la Asociación Fotográfica del Pueblo... ...colgadas por los recuerdos del Ayuntamiento y aledaños... ...pero cero programas... ...la gente se está acercando, hace dos minutos exactamente... ...no había que hacer nadie, pero la gente se está acercando... ...a ver qué comidilla se mueve por aquí... ...y la gente se mira con caras extrañas... ...todos nos miramos, no sabemos lo que... ¿Algunos sin mascarilla, Bello? ¿Algunos sin mascarilla? Todos siguiendo la palabra de Urcullo... ...y todos con la mascarilla la boca, señor... Bien, ¿y la alcaldesa o alguien que asoma al balcón? No se más movimientos institucionales por aquí. Se, según me comentan, todos los actos se van a realizar online. Están programas online a las 7. Lo que no sé si estará el chupinazo o no. ¿Será en salida de algún concejal del ayuntamiento? ¿Cuáles están dentro de reunidos? No sabemos. Pero eso, la gente se está empezando a reunir aquí. Cada vez hay más gente. Sí. Todos estamos como tontos mirando hacia arriba, hacia el balcón a ver si pasa algo, pero creo que de momento no se ve nada. No sabemos si echará un cohete o no, pero las campanas dentro de poco sonarán. ¿Cuántas no sé personas si cuentas, más o menos? Yo creo que a unas 100 personas ya hablábamos aquí, ¿eh? Buh, 100, eso comparado con la asamblea de rentería, nada. 150 incluso. No es como estos años. La plaza está está transitable, así que eso seguro. Ah, no. la, gente, la gente que está transitando Se va quedando por aquí Así que yo creo que aquí los... Acaban de estar el chupinazo Como habéis oído Dos días de champán que están en el En el congelador De cava De cava Improvisada Y la gente está empezando a bailar ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el chumpa chumpa? <risas> Maquinista sí, El chumpa chumpa, tío Se escucha por aquí de chumpa chumpa, una cuadrilla está empezando a bailar, la gente aplaude. ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? La han robado. La banda está online. Está en online, está en online. ¿Pero el chupinaza sonado del ayuntamiento? Va, bueno, es ni... Eh, desde el ayuntamiento no, no se ha echado ningún chupinazo. Ha está sido siendo... chupinazo Ojo. popular. Un espontáneo. Es, es, espontáneo. La gente, espontáneo, cuadrillas espontáneas, la gente se está acercando y con la plaza cada vez... ver, Ah, que era, era verdad lo del champán. <risa> La gente de Corea, no sé si escuchan los coros por aquí. Eh, bueno, se escuchan coros, <risa> están puestas desde la nada. Nos hecho trampa este año. A ver. Güeta, ponlos tus coros. No, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Cada vez se acerca más gente a la plaza. Ya tenemos unas 200 personas incluso, se puede decir. Y se escuchan chupinazos está improvisados está por las bien. calles. La gente se está animando, la gente baila. Pero desde el ayuntamiento no se abre ninguna ventana ni ninguna puerta. Es antes del confinamiento. Están los fotógrafos del periódico local por aquí los no pasos de presidencia también, está Los del periódico local, echa. Sí, sí, sí. Estamos de Lupa y los del Nacho vale, vale. por aquí. Arranó. Ahí su, ¿Qué Eh... Arrano mayor es duro en ¿eh? Arrano beltan ahí se la betida ni que... <risa> ah, <risa> ahí su... <risa> Conto oye que esti, Arrano chiquilla, ¿se eh? ha? Ah, no, no mola, ¿eh? ¡Sí, bueno, como... ni Arrano beltan hasta su Arrano rosa Arrano arra rosa beti Beharna ahí zanda O sea que... que... Vale, vale Conto a la en... Dibuxte ya... Y dure un... gente ya haría... Dantzatzen Xantita maya leones flotan Baina or Hostia, a ver tu co. Va... Dubuao, sonadao. ¿Sí? Nachu, el cava, que está muy rico. Fresco, fresco. Ahora voy, ahora voy, a, probarlo. Ah. voy a probarlo. Oye, espero en, un, en tu un tía. Día. Está bebible, está. De momento sigue todo igual aquí por la, por la plaza. La gente tiene ganas de bailar. Cada vez anima más gente a bailar. Es normal, es normal. La gente se quiere mover, quiere mantener el contacto. Pero en el punto de comparación, creo de otros años, ¿eh? Nada que ver. Ya te creo. Sin chupín. Yo creo que, Arrano, creo que es desde hace un, muchos años el, la conexión más clara que hemos tenido en directo. Yo creo también que... Para algo tenía que valer el virus. <risa> desde hace muchos años tenemos la plaza más limpia el 21 de julio. La plaza está niquelada, limpísima. No se ve ni un bote de mayonesa, harina, mostaza, gaseosa... Ni, ni sucedañas todo muy limpio cabe decir que seguimos el mismo ritmo va gente apareciendo gente bailando, aplaudiendo pero todo sigue igual por aquí Arrano, ¿puedes conseguir la, el saludín de alguien? para Zinzilic ¿el saludo? si, sí, alguien que diga, que nos comente algo alguien que... ¿se escuchan los aplausos? algo se oye, pero muy poco Venga, ponle el teléfono en la bojilla de alguien. Bueno, pues está ha sido el chupinazo, el no chupinazo de este 2020. Ha acabado la creación del altavoz portátil de la alfadería esta y la gente ya... Se está empezando a, a disolver. Todos miramos a la pared del ayuntamiento a ver si pasa algo. Pero ya, ya no hace falta policía para disolver. No, no, hay una moto de, los, de la cipa ya aparcada, pero no yo creo que tiene hasta las llaves puertas. Hasta las llaves puestas, perdón. No se acercado, no se ha acercado. Pues parece que por aquí no se mueve nada, así que creo que voy a ir ya a la estación. Pues Pues aquí te esperamos Bello Porque nosotros si sí tenemos aquí Material suficiente para aguantar Diríamos toda la noche Pero tenemos que hacer muchas cosas Y, y bueno, de momento aquí estaremos ¿Habéis visitado, habéis visitado la emisora online? ¿Sabemos algo no se sabe nada? Mm, ah, no, no, no No no no hemos... ¿Maquinistas? ¿Están hablando en el emisor online? Que la me me hablan todo. por todos lados No, no llego, no llego no supuestamente, <risa> supuestamente se ha emitido un chupinazo Pero, a las siete, pero no se sabe nada ¿No hay ninguna pantalla no gigante bien. por ahí? No, para ayudar a las aglomeraciones no han puesto nada. Se ha abierto una ventana del ayuntamiento para sacar fotos, pero nada, ninguna es institucional, nada, nada. Muy bien. Estamos aquí la gente reunida, espinándonos, pero... Bueno, este año así, así va a tener que ser. Vale, Bello, pues te esperamos por aquí Que continuamos un poco en la cháchara Este sin chupín que nos ha traído Estas magdalenas 2020 Que como habéis oído todos y todas Pues la verdad es un poco pues Que tiene tinte sin igual Vamos a dejarlo ahí, sin igual Jamás habríamos habíamos escuchado Un chupinazo como el de hoy Bueno, ahora no, nos vemos eh, lo, Nos ponemos el chumpa chumpa Por lo menos Venga, para todas y todos... bueno y tenemos una llamada sorpresa a ver si así si conocéis quién es yo a mí me ha gustado bueno me lo ha chivado el bueno. ah, país hay buenas ¿Pero estamos en directo? ¿Estás en directo estás en directo ah vale pero es que me oigo con retraso sí. el buta el buta el buta, bueno, el buta nos ha llamado Nos ha llamado para felicitarnos, que nos está escuchando, y bueno, pues... El idiotizador, me voy a quitar el, el idiotizador, porque ya sabéis, llega la onda un poco después... Y con retardo, eso es. Con retardo, y entonces es como lo del hormiguero, que parece el, el idiotizador, ¿sabes? Nada, pues eso... Buta, has vivido ¿Cómo has vivido el chupinazo? Pues mira, lo he, no lo hemos llegado a vivir, guay, porque estábamos buscando en la emisora por online, ¿sabes? Ah. Y nos hemos confundido y nos hemos pillado justo al final. ¿Qué has pillado, Radio María o...? Y, <risa> no, ya sabes, todas estas emisoras que no van con nosotros. Ajá, Entonces, estamos bueno. aquí también en pequeña celebración y como yo antes formaba parte de esta bonita historia que es la Sin Chilic, pues nada, sin más... Eh, Nos alegramos de escucharte, mundo, Luta. Y a vivir las maneras, estas maneras que nos han tocado y, y con mucho ánimo. ¡Fuerza! ¡Salud, fuerza. salud y fuerza! ¡Venga, sí. Luta! ¡Salud y rock and roll! ¡Gora, Orenta! ¡Gora! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues agradezco esta llamada de un antiguo compañero de esta radio. Y estábamos con el grito del sereno, ¿no? Antes hay... Sí. No sé si hablabais de dinosaurios y unicornios. Sí, la verdad es que os tengo que reconocer que es mi primer chupinazo en rentería, esta, esta pues ya rocambolesca. Sentimos, ya ya lo sentimos, Albert, ya, ¿Ya? ¿Ya lo sentimos. Estoy contento porque va manera? a ir a mejor. O sea... Sí, desde luego que, que, que peor no, no ha podido ser y lo sentimos, pues, no pasa nada, este no bautizo no... Que, que te hemos dado porque la verdad es que ha sido, pues, no sé cómo, insólito, inaudito, pero bueno. No, esperemos que sea excepcional, excepcional Por la parte negativa sí. con Chupinazo histópico ha sido Bien, estábamos Con el grito del sereno Que nos estabas Un poco presentándolo Y creo que estábamos ahí en apartado Que también le, le dabais a, a los vídeos y que, que habíais Habíais colgado unos cuantos Programas también en, en vídeo Y bueno Una pregunta si me permites Por supuesto Continuaréis el año que viene Por supuesto, continuaremos eh, La verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante Sobre todo encontrar gente dispuesta a venir aquí Y a darnos su opinión sobre los temas Pues eso, que intentábamos que, que fuera un poco de lo más diverso Intentando además buscar siempre esa voz femenina Que sí. que a veces nos falta aquí hacemos de nuevo un llamamiento a Bueno, a que a que venga gente y a que vengan mujeres también a Pues eso, a dar programa y a, y a ofrecer su, su punto de vista Sí Y ese ha sido uno de los criterios que hemos seguido para, para hacer las entrevistas. A gente experta, pues, educadoras, cocineras, eh, gente de distintos ámbitos, artistas, buscando un poco, pues, eso, darle un contenido variado al programa, acompañándolo este año de los vídeos en YouTube, haciendo intentando hacer ese formato de late night con sus monólogos, con sus entrevistas, con, con todo lo que viene a ser un late night, con su banda en directo, que aún no hemos conseguido que venga, ninguna banda en directo. Acompañarnos, pero bueno, todo se andará Sí, porque además ahora ya has visto que tenemos una guitarra Y nos sí. estamos haciendo una sosqueta mundial Y sí. puede venir bien para algún componente de grupo Puede venir muy bien, para que alguien se anime aquí con sus solos de guitarra Luego hablaremos de la sosqueta Pero nada, muy contentos y muy felices, la verdad, de, de participar de esta de esta red De este organismo vivo que es la Zincilik Ratiá y de haber conocido a gente tan maja, tan profesional, tan, bueno, pues eso, esa red no solo una red profesional, sino una red de cuidados que se convierte ya en pues eso, en la radio y, y nada, pues muy contentas, la verdad. Nos encantan estas palabras que, que dices y, y bien. Eh, desde luego que, que se agradece que que os, que que os encontréis en esta en esta en esta Irati. Una pregunta Ya tuvisteis también contacto con Radio Topo. Antes sí, eh, mi compañero Miguel había participado también en un programa de humor ahí en Radio Topo y este año intentamos hacer crear un poco ese vínculo y hicimos un especial de dos horas en catalán y en aragonés que bueno, pues el uso de las lenguas menos mayoritarias, vamos a decir, Siempre es un orgullo, en nuestro caso forma parte también de nosotras, eh, por mi parte y por la suya de, de dominar y de ser nuestras lenguas maternas en parte. Y, y es una gozada tejer esa red de contactos con, con otras radios libres. Eh, vas viendo otras realidades, vas viendo otras programaciones, vas viendo conociendo otras personas que, que bueno pues eso mantienen esa motivación pasados los años de seguir mm. aportando y seguir intentando ser ese altavoz para, para gente que, que no tiene esa oportunidad. Bien, Álvaro, pues vamos a dejar aquí al grito del sereno porque tenemos una entrada que por ahí nos dice Maquinista que ha llegado. A ver, escuchamos. Bye. A ver, a ver. Pues no le cojamos. Ahí estás, ahí estás. Bye. ¿Sara? Bye, bye, bye. Vale, era otro canal. ¡Hombre! que ni hostias entuten ¿O entuten de hacer bai? O hay piscada bai vale, vale, lo que pasa es que la gente no habla entonces no se escucha por eso Ah, claro, claro, claro, claro Bueno, ba, es bestaria, bueno, la buta de ituden baniere animatu nahi de itzerat Bueno Ta oso, es chupinas ba oso gustona, he chate ganan entuten harinais Es nahi da Oh orduan ba sincho sincho Eta, bestaria, ba, burza peña guztiari ta Eta berurre engurtean badaukagun berri gaukera, begoteko orde, no? Getekiteko chupinazo benetasko bat. Lezako baiara andola entzunda chupinazoa? Eh? O, son do, son do, irratikoa, primera entzunda, eta gero de sozaren entzunda, chupinazo bat entzunda. Ez daki nongo izango zen, Ta neukan aldi berean, zintilekekin batera jarrian neukan udale, txeko ueforria, maudale txeko ueforria dago era horita, vamos, jartzen duerazo arasoak izan dituztela, así que ja eta ikusi duzu zerbait udaletxekoa dakigu zerbait zermenitut duten, edo está rota la web Es ez dago ser, dago hartzen du arazoak izan dituztela eta, eta ez dago Ez es dago esera, así que primizia mundiala, zintilike... Hoi da, hoi esatea ninduala, eh? Orduan viruxa ekarri garri diguna izan da eh, Irratiko, eh, bueno, komunikabide bakarra errikua Zuzenia nahi zu dana, ta, ez entzungarria garria dana Bai, bai, bai, bai, bai Hoi, zango, nul, udale choko elorida Baina zintilik irratiko webgunea hor eh? uh! <tien> ba da bil, eh? Uuuu! Emao, ni web horritik entuten harinaiz gañera Bada espada ere, así que pizkabat Mañon bai, bai, ba, entun da... Gauza no? da bagaldera batingoiz dut, hemen zirrikatzeko hemen aldamenian dakat nahi. Zeirtu zai du hori izendapen berri hori Arrano Maior esan dutena. <gülüyor> <gülüyor> Zun, nar, normalian izan zen hemen parteidea ez txupinazo horrena da. Pixkat minduta sentituz, eztauta da dago Arrano Arrano beltza. <gülüyor> Vaya yo nada, no te jode, bestia. Mentira, ¿no? <risa> Arrano veterano. Hola, <risa> con mayor, mayor, suena cañada, mayor, bien... Musa, suena general, ¿eh? Hola, con <risa> ocea, calzambate. Con galones, en ocea. Vaya, vay, o sea... Bye, no escuchas galones fuerte. Bueno, Sarasú, hay que, ¿desde dónde nos has escuchado? Y para ti también, que <risa> Esa, <ya sé>. que, <risa> que, <risa> que has participado en tantos chupinazos desde aquí, desde la Irrati, hoy también un poco insólito, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, no, pero ya, ya me habían dicho, eh, de ir a Rente, te están diciendo, a ver, todo, y ya sabéis, bueno, well, nice, eh, ya sabéis que voy fácil y luego me cuesta Bye. salir me cuesta". Voy fácil, pero vuelvo difícil, ¿no? Vuelvo difícil, entonces <risa> soy capaz de llevar la pandemia desde lezo a Rente y de Rente a lezo de vuelta en una noche Así que, eh, tosh, eh, tal vez a ver, bueno, ah, las rifas que, ¿dónde se compran? Ya estaremos llegar, ya estaremos te llegar. Vale, tengo bole, vale. tengo tacos de 50. Ya tare llegar. Habrá que habrá que mandar una, un taco al comandantezo, ¿no? Oh, tacos solo, solo <risa> <risa> Ya estaremos, gracias Sara pues, por. Bueno, ¿dónde pasa, Perdí. ¿eh? Bueno, es de decir, como miembro nuevo de la... bueno, nuevo, un poquito veterano ya de la asamblea de la Irrati, que el teléfono funciona, que yo no había visto es aquí funciona el teléfono, ¿eh? Bien, bien, bien, bien. Bueno, en solamente Mendoa Apurcen ha habido llamadas. Es verdad. Es verdad, es El verdad. El teléfono funciona y es verdad que tenemos, efectivamente, ya ha habido varios compas que han hablado de un sosqueta mundial, la que está por ahí. Y algunos y algunas habréis podido ver algún vídeo donde salen tres personajes. Tres modelos. Tres modelos de... Tres <ríe> De, ...de esta radio, pues invitándoos a participar... ...comprando estos boletos para esta Sosqueta Mundiala... ...que realizaremos allá por el 21 de diciembre... ...en Santoto, una Sosqueta Mundiala que... ...que tiene un premiazo, de primero... ...tiene un premiazo porque es un guitarrón... ...con su amplificador... ...que vamos, que se van a enterar los vecinos y las vecinas... ...cuando llegue a tu casa, porque te ha tocado, ¿entiendes? Un premiazo, un premiazo de Sin Chil y Kiratía... ...para esta sosqueta mundial, que hacemos? Un poco para mantenimiento, de recuperarnos un poco económicamente... ...y hacer un poco las tareas que tenemos ya emprendidas... Pues sí nos decían que vale tenemos el tejado nuevo hay que limpiarlo tenemos una, una chotna bastante destartalada que, hay que que hay que darle un poco de y hay que sanearla y tenemos también pues bueno una serie de materiales aquí también para recomponer. Los, los mismos estudios en los que estamos ahora porque nos han llegado unos materiales que nos pueden ser de, de utilidad. Y entonces eso, unido al 35 aniversario de, de la radio, que sí, que nos han confinado, pero nosotros seguimos cumpliendo como, como radio y entonces, pues te quiero decir que ha habido cosas que se han podido hacer, ha habido cosas que no se han realizado y que desde luego... Crash, maquinista, dinos algo De cosas que tenemos un poco pendientes Yo, por no hacerle esperar más eh, Tenemos al compañero David De cal Skale al teléfono Ahí va, también le tenemos Así que pues... ponemos su sintonía Y que nos vale. cuente A ver cómo cómo le lleva Tú le entras Kale Skale. Kale Skale Que lleva dos semanas haciendo Kale, Kale, Kale, Kale, Kale ¿eh? Soul, <risa> La mejor música negra De la mejor época En la mejor radio En Sin La Radio Libre de Orelleta Los jueves de 3 a 4 de la tarde Eh, aizu, naibadesu Jendea jaquitea Euskera se sanbeardezu Ba, Yuri, esansu Gare, gare, so Música betzi Onena, garaidik Onenean Irratirik, onenean ...en Siliket, olor de taco... ...y rati, vibrat... ...este unero... ...bueno David, ¿nos oyes? ...os pues oigo, muy buenas... ...muy buenas, pues nada, aquí está compañera David... ...cales, cales, soul, al otro lado del teléfono... ...que se estrenaba... ...ya pierdo un poco la cuenta, pero creo que te estrenabas... ...estás estrenado esta temporada en sin Siliketia esta temporada, no sé si fue por octubre, por ahí, más o menos ¿Sí? frío, bueno, por octubre el, fe, ¿no? el estreno ¿más? Sí. Eh, bueno, eh, comentábamos antes eh, has tenido por cosas personales algún eh, pequeño parón en el programa últimamente, te vas a despedir este este próximo jueves ¿verdad? Eh, de, de antena si no he ido mal por ahí ¿Cómo has vivido la temporada, esta experiencia radiofónica aquí en Chilicratia? Pues la verdad es que, pues, súper contento, eh, pues el primer programa, me acuerdo que empecé, bueno, me empujasteis, y... Fue trampa. Y, fue trampa, sí, que la trampa, porque nunca había estado haciendo un programa de radio, y la verdad es que, bueno, a pesar de ser un poco trampa... Eh, Súper contentos eh, La verdad es que nos ha cogido con muchas ganas Y, y bueno eh, Efectivamente Hemos tenido así dos o tres semanas un poco Intensas en casa Por temas de mudanza Y bueno, ya creo que ya estamos instalados Y ya, a ver si yo este, este jueves Ya nos despedimos Y empezamos con, con mucho ánimo Y mucha fuerza la, la siguiente temporada No olvides de traerle A Yuri para hacer la, la Despedida Porque, Hombre, es, es, se apunta todo. Pues la verdad es que apunta alto, apunta alto, ya te digo, David. Bien, eh, Cales Cales Soul, ¿qué contenido sueles volcarnos en, en el programa musical que realizas? Pues como dice el nombre del programa, Soul, mucho Soul, mucho Rayman Blues, mucha música negra. ...que es pues lo que me... ...pues no sé, yo creo que es lo que intento transmitir... ...me apasiona... ...y, y, y poco más, o sea, es que es... es que ...esa es la, la base del programa... ...no hay mucho más que decir... ...como os dije el, el nombre del programa, Soul... ...Oidex... ...y bueno, que sepas por sorrojante un poquito, ¿no? ...en estas actividades que hemos... ...sí que se han comentado, que se han hecho y que no se han hecho... ...en las que todavía se pudieron hacer... ...que hicimos una bavarronada... Mucha gente me preguntó, y no te digo de bromas, te digo totalmente en serio, me preguntó, oye, ¿quién es ese chaval que hace Cales, Cales, Sol? Que está muy bien, así que que sepas que la gente te escucha y te agradece tu programilla, así que enhorabuena. Pues, oye, pues muchísimas gracias. Y, bueno, a ver, a ver pues eh, yo encantado de que a la gente le guste. He tratado de hacer lo mejor posible. Y, bueno, a ver, que ha sido una experiencia súper positiva, ¿eh? Que al final, vamos... Que, que además es algo con muchísimas ganas y, y que a la gente le guste, pues a encantaba además Bien, Cales Cales Soul es música negra Este año la verdad es que además del confinamiento y, y todo esto que estamos viviendo También nos han llegado oleadas de información Desde desde Estados Unidos y otros lugares del planeta Que las revueltas negras continúan Ajá uh -huh. ...y siempre van acompañadas de música, claro está... ...por supuesto... ...y como bien me recomendaste... ...Honario, si me dijiste que había que hacer un programa... Eh, ...un poco especial... ...hablando de las revueltas negras... ...que desgraciadamente existen... ...pues desde eh, prácticamente desde los años 60... ...es cuando más eh, ímpetu cogieron... Y, y, y, bueno, me recomendaste que hiciera un programa y, y yo creo que ha sido el último programa que he hecho ahí, en Sin Chile, que es la o sea, Gracias por, por, diríamos, admitir mis mis sí, propuestas, y, David. No, no, no, oye, las cosas como, como son. Recogí la, el consejo y, bueno, hicimos un programa, bueno, a ver, muy sencillito. Pero bueno, recogían algunas canciones eh, soul, pero con contenido protesta, contenido reivindicativo, que era de lo que se trataba al final del programa. Así es, la música negra siempre tiene ese eh, pensamiento crítico a la realidad añadido, a, es, diríamos, es. a sus expresiones. Eso. Bien, David... Eh, Una invitación para todos los que y todas las que nos escuchan para participar en Sin Chiriquiratía. ¿Una invitación? Por tu parte. Eh, a ver, una invitación a que participen. Oide. oide. A que hagan su propio programa. O... A ver, no os pillo. Un mensaje de ánimo, viendo que tú también has empezado este año un programa desde cero pues así un mensaje de ánimo pequeñito para que la gente se anime también a empezar su propio programa Ah, bueno, bueno, Oye, no, perdona que no se había no entendido Oye, pues nada, que cualquiera que tenga alguna afición, algo que quiera transmitir eh, desde luego ahí en Sin Chile y Quierla eh, pues tenéis los, los medios adecuados y que si un tío como yo bastante cortado se ha animado a hacerlo con vuestra ayuda al final lo ha conseguido y que por supuesto cualquiera puede hacerlo y que animo a que vuelvo a decir a que cualquiera que tenga algún interés, alguna afición Que lo pueda se lo pueda transmitir por las por las ondas. O sea, que venga, ánimo. Bueno, hacer la parrilla. El año que viene a ver si tenemos más sol y sobre todo más cale también. Eso es, eso es. Muchas Vamos, gracias, David, por estar ahí. Y venga, y pasarlo bien, ¿eh? Vale. Casco. Ya nos ocupamos. ¡Aaour! Pon un fuck de polis. Maquinista. O algo peor. Hay que decir que también a veces aquí tampoco se entiende a los de aquí. ¿eh? No es solo cosa del teléfono. <risa> <risa> Racha león. Me cago en Dios Copón. Vesteis tripubad. La guille aquí, zorraí. Por Compón ña era goan oso urrun Juan da koza beste gohar latir lare sot ismoa soy uno ere saldi barren daude guia taude luraspie no, no, no, no. berri, ruene, berri ruene, ta chuchuyo eh carai amaigo ven bueno había puesto esta a quién le va ahora esta canción de Machura Buruan, Por ya que ver, la ahí Maxura, ya la ha aparecido la hace un ratillo y luego ya atacamos con Bien. con acá. Y hemos y mí, le hemos dado Estamos haciendo este recorrido de programas que salen desde la producción de la estación Sin Chile y Ratiá y estamos con uno de los compas que están en Machura Buruan preparados. Que sí. nunca, nunca Aupa, sabemos quién es Machura es, y quién sí, es, es Burúan. Bueno, Machura... Eh, <risa> ¿A quién tenemos aquí? En su día quedó estipulado que yo era Machura y él era Burúan, pero bueno... Pues en fin, Machura, bueno yo qué sé. Aupa Machura. Sí, no sabemos de todas formas quién tiene la mayor avería, ni, ni pretendemos descubrirlo, porque sería... En fin, sería arduo. Bueno, ¿cómo os ha ido este año? Pues nos ha ido regular, como al resto del planeta, pero también... Bueno, en fin, eh, hay que explicar que lo, lo nuestro, más que un programa... Es un estado de ánimo, tiene que darse la circunstancia, tiene que darse el, el momento y, y bueno, pues por distintas historias personales, tanto mi compi Cafra como yo pues hemos tenido, digamos, que atender otras historias y lo hemos dejado un poquito antes que en otras ocasiones. Eh, hemos sido un programa intermitente en otras temporadas, esta vez lo hemos sido, hemos sido un programa, vamos a decir, como, como aquel transbordador espacial que hizo... Sí. Hizo seis primeros minutos maravillosos y luego ya desa luego, plof. Sí. pues Pero bueno, eso no, no quita para que sigamos manteniendo el espíritu de, de retomarlo en cuanto a nuestras circunstancias personales y toda esta historia nos da. Nos, nos alegramos oírlo porque efectivamente los espacios de, de producción propia desde la Sinchili pues tienen, tienen un peso necesario en esta... ...en esta proyección, en la libertad de expresión... ...que realizamos desde Sinchil y Giratía... ...bien, Machula... Bueno, ...el aquí... confinamiento os paró completamente... ...sí, sí, fue un añadido... ...ya digo que antes teníamos ya... ...cada uno una mochila... Que nos estaba impidiendo pues bueno que surja ese, ese estado de ánimo ese momento porque de alguna manera eh, lo nuestro funciona cuando cuando prácticamente surge si hay que buscarlo prepararlo tal cual siempre se ali se, se alinean los puñeteros astros para jodernos. seguro que tenéis una cartera de ideas increíble bueno, alguna nos puedes mostrar una cartera de falta de ideas una cartera de falta de ideas como algunas sobra so os habrá quedado ahí ¿eh? ¿En, el, en el tintero sí bueno pues está todo estestabul historia... cuyo por ejemplo sí bueno ya sabéis que el muñeco es uno de nuestros fetiches <risa> pero bueno en fin pues el eh, muñeco vuelve más fuerte encima, ¿no? O sea, sí, español tenéis cuatro años más de programa con él. Sí, sí, es impresionante, el muñeco, el muñeco aguanta la hostia, el muñeco puedes centrifugarlo muchas veces. Me comentan que hoy aquí viene quiere venir de invitado, ¿eh? Ah, sí, bueno, va, va perdiendo color, sobre todo por la, la mata, la mata de arriba, el pelazo va perdiendo un poco de. Pero bueno, lo demás, eh, por lo demás, el muñeco es como el, como el, el payaso de mi color. Aguanta lo que sea, aguanta que se le caiga encima un vertedero ilegal y aplaste, en fin. A varias personas sí, sí. Y, y mucho más. Pero bueno, en fin, agu aguanta también obras aberrantes como las que están realizando en Donosti, ¿no? Con el, que, a, el en, sí, el muñeco aguanta, vamos, hasta que venga algún holandés y le diga, ¿a ti te voy a dar dinero? ¿A ti? En fin. Pues, no sé, parece que algo se han arreglado hoy por la mañana porque ahí estaban todos un poco repartiéndose la panoja. el cazo. Sí, sí. Bien. Bueno, yo quiero quiero decir que añadir que primero eh, hay que felicitar al equipo de guardia de Seniliquerratia que contra viento y marea pues aguanta aquí a, a la vela del mástil principal y, y decir que las nómada no Arenas, mmm, vaya con las nómada no Arenas, me ha costado más que nunca llegar, llegó más tarde que nunca. Sí, chupín, chupín. chupín, sí, sin Chupín, sí, sí, Chupín, menos mal si llega a ver Chupín nos arrollan. No, en las o sea. nómada no Arenas la no puntualidad. Sí, ya Eso también en sí era una constante Pero bueno, que reconforta mucho ver que Por lo menos esto tira para adelante, Jolín Por lo menos mantenemos esta pequeña liturgia de juntarnos aquí Y de hacernos buenos propósitos Para la temporada que, que entre Bueno, entre? buenos propósitos ¿Puedes realizar una invitación a todas las que nos escuchan Para participar en Joder, pues la sí. Shinchi? Pues sí, pues eh, Pero además, eh, sinceramente A todas esas personas que tengan algún tipo de interés en la comunicación, en, en la contrainformación, en la música, en qué sé yo, en aspectos de la cultura de, o de la propia radio, ¿no? Que es, que es un, un género que gracias a los podcasts y a otras muchas cosas, pues goza de buena salud, no sé, eh, esto es un, una plataforma para cualquiera que en este pueblo tenga esa inquietud y sobre todo es una forma maravillosa de conocer personas y cosas y, y hay, que, hay que animar a la gente hay que seguir animando a la gente el proselitismo ya sabemos que hasta que no cambiemos el nombre de esta maravillosa empresa y le pongamos eh, o Arso Comunicación tal eh, irraqui, tónico, ¿eh? probablemente arrastraremos el eh, pues, en fin, eh, la leyenda negra del nombre de Sinti Li pero bueno eh ahí hay que seguir hay que seguir porque bueno gracias a Sinti Li disfrutamos eh, de esto de estos momentos Mi asger, machura... Zuei, aurrea. Yeah. No pacharán un trago dulce cuando a tu jefe le has parado los pies. Aupa, compas. Dos miércoles a las 6 de la tarde en Sintzilic y Ratia. ¿Dónde va? El verde, así o no, sí. Pues ahí, vale, aupa, aupa, compas. Opa, Opa compas. compas Ahí, ahí estamos, venga Pues sí, antes de pasar al siguiente programa hermano que nos queda Opa gato Opa perro, ¿qué pasa? Aquí andamos, dos temporadas llevamos aquí en dos la Sinchi Dos temporadas, Shinchi, sí, eh. sí, como, como el grito del sereno, me parece, ¿no? Y, y bueno, como... No, no sé so. Vamos, vamos mejorando, ¿no? Te quiero decir que... <risa> fíjate, me dejas estar hasta en la pecera, o sea que... Sí, bueno, si es, que eso, es que eso ya es lo, lo más, la verdad. La verdad es que, bueno, AupaCompas es un programa, diríamos, que, que baja el inframundo laboral y que recorre la cloaca social intentando difundir ideas libertarias y apelando a la autoorganización de trabajadores en conflicto, en lucha. Pues un recorrido. También nos para un poco el, el confinamiento, ¿no? Diríamos en, en nuestra sí, paró, exposición. Sí, paró el ritmo y lo que es en el mundo laboral. Se ha quedado en, en nada. O sea, en una mera, Vaya paliza. Menaje, en una mera gestoría. Ahora no, no, los, las huelgas y los conflictos digamos en los que tú tenías parte activa como acción directa han desaparecido y ahora solo es una mera gestoría. Las sindicales, desde luego, se han quedado echadas a tierra, porque, sí. efectivamente, lo que dices, gestorías, un poco... Aquí tenéis el informe para, en caso de ERTE, las vacaciones... Sí, ya vacaciones, te llevo, te tal, llevo eh, estos papeles aquí, te los llevo allá, vamos a juicio y, y pero, poco más. Pero, así, bueno, a, algunas luchas hemos visto. Sí, la de Evi, por ejemplo, la de Asturias. La de, la de Evi, la de estos de Alcoa, uh -huh. en... ...precisamente en zona de, de confinamiento... ...ha ocurrido... ...casualidad unos... ...era una empresa de aluminio... ...500 trabajadores ahí... ...a punto de ser despedidos... ...y también... Tac, ...el confinamiento incluso ha parado... Las, ...las luchas en defensa de... ...de los puestos de trabajo... ...y bueno y luego pues... ...procesos... ...pues sí que estamos viendo un poco... ...pues no sé... El, ...en el sector de... ...de cuidados... ...en el sector de... ...de limpieza... ...pues protagonistas mujeres sí. sí, sí, son protagonistas porque al final son el, es el colectivo, digamos, olvidado y pisoteado una y, y otra vez Incluso en, en también en hostelería algunos episodios que hemos seguido, también mujeres mm. y bueno, pues nosotros desde desde Aupa Compass, pues un poco realizamos ese, ese recorrido ese rastreo de, de luchas que se puedan originar desde un modo autónomo Es decir, son las mismas personas afectadas las que las que tienen que poner en marcha los mecanismos de defensa. De defensa, porque efectivamente nos encontramos siempre ante ataques de, de diferentes tipos en los que de repente el mundo que pensábamos en el que vivíamos no es tal cual. Entonces, ante eso, pues también conviene, diríamos, tener cargadas ya no las ideas, los análisis de la sociedad en la que vivimos, los tiempos que dedicamos a cada aspecto, bien sean aspectos, pues por ejemplo, estar en la radio es una cosa que, que a mí siempre me llama, me gusta, tal, ¿no? te Es decir que pongo ahí, pues ciertamente, pues un esfuerzo que, que lo veo necesario. Uh -huh. Pero también, por otro lado, pues el mundo del el, el inframundo laboral, que es ese, ese lugar en el que Pasamos, pues, tanto y tanto tiempo que, que, que es más de, de, de la mitad de, de nuestra mucho, vida. Y muchos se quedan ahí. ¿eh? Y no somos capaces, un poco, de intentar comprender, pues, aspectos cotidianos que sí. se realizan, que necesitan de, de ciertas claves para, para su comprensión. Es decir, no sé, es que hasta una palmadita en la estralda puede ser un gesto en el que... ¿eh? Tengas que, que saber lo que lo que se está lo que te están diciendo. Digo, pues en el caso de la firma de un contrato laboral. Uh -huh. Bien, pues gato. Una invitación. Pues eso, hacer una invitación a toda la gente de Orereta y alrededores que se pasen por la por la radio a hacer su propio programa o sus, si tiene algún tipo de inquietud o o algún tipo de cosa la quieren transmitir, pues esta Radio Libre es una plataforma perfecta para, para ello. Y si queremos cambiar la sociedad, pues tenemos que empezar a, a convivir entre nosotros y tenemos que acercarnos a un núcleo de gente y, y, y ver lo que es realmente la convivencia. no Nos podemos quedar en nuestra garita desde nuestro propio podcast sintiéndonos, eh, sintiéndonos digamos, eh, el máster del universo o el... el, el Pues como una figura o un ente superior dentro de nuestras propias cuatro paredes y nada, pues eso, invitar a todo el mundo a que a que venga aquí y haga su propio programa no como programa tenéis una colaboración o un trabajo con, ¿sí? con la gente de Radio Alegría Libertaria, ¿no? <risa> claro, sí, sí Ah, bueno Desinformativo, no, man seforma, man desinformativo man semanal man Mantenemos relación con, con el Desinforme semanal En modo colaborativo es decir intentamos aportar alguna noticia porque ellos al fin y al cabo continúan en su en, en su emisión es decir no no paran como como lo hacemos aquí en sin hasta septiembre y estos continúan y entonces mantenemos una colaboración desde op para compás con, con ellos de la misma manera que nosotros también ponemos una versión reducida del de ese informe semanal uh -huh. que en nuestro programa la última media hora. Uh -huh. Y luego también ahora, que habéis sois los entrevistados, también necesitáis alguna que os hagan algunas preguntas también. Habéis habéis llevado a cabo el irrachallo durante el confinamiento, según me consta, ¿no? Que cómo ha sido ese ese no programa o ese programa confinados. Pues bueno, pues ha sido la, la verdad es que Ha sido reconfortante, por lo menos para mí, porque al final estoy acostumbrado a estar con el perro aquí, pues una vez a la semana y, y, y la verdad es que lo echaba de menos y bueno, me hermana nos ha dado la posibilidad o por lo menos ha dado la posibilidad de, de escucharle a él, aunque también él, tengo que decir que me llamaba semanalmente, me preguntaba qué tal estaba y tal y eso y la verdad es que me... Me ha gustado, me hubiera gustado más venir aquí, pero como no ha sido posible, porque si no te cosían a multas y ya sabemos que las multas pues son un mecanismo pues <ríe> represivo. puramente represivo, pero hacia la clase trabajadora, pues la, pues ha tenido que ser así. Y durante este confinamiento habéis recibido porque según me consta también soléis recibir alguna alguna denuncia laboral y tal y cual, haber recibido alguna de algunos compañeros o de gente alguna denuncia laboral o algún Ha sido salvosas algunas luchas colectivas así en este modo amplio ha sido ha quedado arrasado. Arrasado todo lo diríamos lo que es el, el reivindicativo, conjunto, que ¿no? tampoco es que fueran muchas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero es decir, hasta eso con el confinamiento ha quedado arrasado, ha quedado pues como en un tiempo muerto. A la espera todo el mundo. Y los artesería, los artes venían. Sí. Y, sí, sí. y la lucha bueno, aquí, parada, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Sí, y te quiero decir que no se puede salir, no se puede juntar la gente, que sí tal, y entonces, en ese sentido, y los mismos sindicatos no no han, no han reculado, porque si si bien el 20 de marzo podíamos estar en una alarma también por todo el volcado de, de, de, de, de desinformación que, que se realizó, es decir, a primeros de... de de abril el asunto podía tener otro pulso. Podías ver que igual efectivamente pues hostia, sí, está muriendo gente, pero la sospecha, la sospecha también podía calaba en muchos en muchos elementos y te voy decir que dentro de lo que es el pensamiento crítico, pues no tuvo mayor expresión que un poco pues ...diríamos... Eh, sí, de... ...informaciones que podían volcar gente... ...pero es que en la calle... ...no hemos sido capaces de, de establecer... ...alto... ...aquí hay muchas cosas que están, que están ocurriendo... ...pues un poco... ...por ejemplo... La, ...hay muchos ERTE que se han producido... ...de manera fraudulenta... Uh -huh. ...y no, no ha habido capacidad de, de dar respuesta... ...más que de manera personalizada telemática o trabajadores trabajando se, hace, se ha ido aceptando de una manera que, que, que ya digo ¿eh? que no es que hubiera tampoco un un movimiento en lucha dentro de la clase obrera, no estamos hablando de esa situación, ¿eh? estamos hablando de expresiones pequeñas expresiones pero que bueno, que, que mantenían a, a los sectores un poco algunos sectores en, en guardia y bueno, eso ha sido bueno ...pues la verdad es que hay mucho que remontar... ...y lo que nos queda, los tiempos que vienen también... ...esos serán los más duros según dices... ...pues yo creo que sean los más duros... ...porque a partir de ahora... Eh, ...el ensayo poco a poco que se está haciendo el teletrabajo... A, ...a medida que va pasando tiempo se va a implantar... ...entonces eso quiere decir que la gente va a estar cada vez más aislada... El papel de los sindicatos eh, si ya era pequeño o eraamente era, me, era meramente testimonial cada vez la gente más disgregada pues eh, y más aislada pues van a tender a a, coger a la gente individualmente y a y hacerles tipos de contratos de mierda y no y no va a haber capacidad digamos para salir a la calle y, y pelear porque Si tú estás en un teletrabajo en, en X compañía y a ti te hacen un contrato y el también trabaja en otra en esa misma compañía, le hacen otro tipo de contrato, al el... final va a estar, eh, no va a haber conexión, digamos. si sí, No sabes ni, ni con quién estás trabajando, ni, ni quién es tu compañero, ni nada. Y esas coacciones se van a volver individuales y la respuesta individual va a ser mucho menor que claro, la vale Entonces eh, menos fuerza, ¿no? Claro, esa es, es el, ese es el tema a lo que nos llevan. Bueno, bello, para la semana que viene para el año que viene una, una sección en acá ya la abriremos, porque ahora ya ya has terminado la la esta, sí, porque los jóvenes también sufrimos de lo nuestro también. ¿Eh, claro. Así que una una sección juvenil se podrá abrir, ¿no? Bienvenida siempre. <ríe> bueno, pues vamos con el viernes, con otra cuña y con el programa que toca. <risa> te to toca, topa y topo. Y <risa> Ya vete el día de debate, Gingorugu. César yotas, Arigara. Topa y topo, topa y topo. Topa y topo, topa y topo. Topa y topo. Y no huequen, no huequen. Y pichaba. Topa y topo. Topa. Topa todo el mundo. Topa, topa. Topa. Topa. topa? Clen, clen, clen Oye, oye <tose> <tose> O lo que haces, topa todo el momento Topa y topa aquí debat Ay, Bueno, vi que dice Maquinista Maquinista de la, la mano man. no. Chuchu Va, se me haces, maquinista pecera barro Bueno, ser, se, se modus No la ha val, valorado con su Ahora tengo topa y topa Va, oso, no, oso, no na. eh, eh, Urría, mm. nací en un, el nego Vidaia eh, Urnita, la lluate amar, amar Vida y Terdi Ze konfinamenduan apirilean ja, etxeti bi programa berezien genitu erritik mugitu gabe bat horretako gazte txesarra berpasatuz eta bestea gaztaineko jaiak eta bestela hori bila gara ondarri bi... uian gara baita topoa izten ez den tokita da ondarri bi taztik garra gabe zala Uo, haurten mugia dago dirurik gabe ja, ez mugia geratu da Bai, bai, horregatik egin dugu sosketa mundiala ber ere mugia kargatzeko diru bateatzen dugun <laughs> Eta, bueno, biskak galdera ya mantra ez, nola egin dezute hori topo telematikoa, nola? Porque, ebai, usted zuek dela in dezute la topaintopo etxetikan, esan dezuten bezala, ez? Ba, apirilean egin genitu unbi programa, justo ba, denak etxean ginen horietan, eta azkelin, pues, bakarrik egin ditu unbi programak etxetik, eta horietako batean bai daitu genio la makinistari telefonoz bat ari bat kontatzeko. Eta, pos hori, azken egin, etxeti, bueno, lehenengo programan ere iratik, bikoteak lagundu zidan, pues uste ere bera bizizidurako gaztetxeko gara Eta hori, pazientziakin, eta probestu zetxean ginala, de hecho, nahizta ia betakearia izan, bizaioin genitun. Eta bain, azkenean goan, indez dute irratxaioa berezibat, ez? Bi ordukoa baina. Bai, hosti honetan izan da, aibarrera joan ginala, iaia ia topoko bidaia hori ira uten dula. Ez direla da bi ordu baina ordu da hori tamar bai, eta ere probestu gano, aibarreko taldeak ezagutzeko, eta ea txexukarraren trajektoria guztia birpatsatzeko, bere hori tamargarren urte horrenean. Eta bain, galdera trampa, urtean zer? Baina, abrongurtean, oa ingoz... ¿Dónde está la trampa? Oiga, ¿no? es de ¿eh? Oye, el toque asco que atendía <risa> en su música. Vale, vale, vale tuani izan, programa que coitzean, ogei talde, báñeo geiago, esagotzen ditugula, ta mar vida itterdien ditugula, bo saurten beirazen batalde, ditugula, oh, Uf, no, pillo bat talde entzun ditugun, ya. Obey, bidera, martel, pillo pillo bat, pillo bat. Y luego la, las estaciones las inventamos. Oiga, no, no llega el topo, va a llegar. Boa, gara, iban guiñan, ya cole, laguna, que era manzibuta, Funetan, las estaciones, que se quede Vivaldi con sus cuatro, ¿eh, <risa> men? Estango <risa> bueno... Onda ribira Eska dibide, zartu genun topo airunera nio, eta oin ez urbildu osea ez dakau haraz horiek. Ah, bale, bale, osea, ez dute bai pixka polivalienteak ez. Eta egual egun batean, Hernani hori ateko trena hartzen dugu. Uau, wow, uau, wow, osea, topain trena. <laughs> topain trena. Topa trena. <laughs> <laughs> trena. Menos el metro, lo hase gozado kualquier cosa. <laughs> metro haiz dute inoiz bukatuko, gainera, zinkela, zain. <laughs> eta bueno... Bestei esan diegun bezala horrela, mezu bat jendari animatzeko, partazteko, partaztera... Jogur, saiotan beti saietzen gara, gainera, gonbiaturen bat edukitzen, ta, aurten eduki ditugu batzu, pues, esan, etxetik egin egin un programa horretan adibidez iratik lagundu zidan, hendika e, Jakolefeko kidea etorri izan, oi hartzu programari buruz zitzegitera, edo Jakolefek harrizketa, egin haute ere Mikael Azulokoa pare bat alditan etorri da, osea, gu beti saietzen gara, Jende aurbiltzen irratira eta, haber, engantzatzen diren edo animatzen diren gauzak egitea. Orduan, ikuste dezunez jator kuadrile balgara. Arrano, beltza eta txikiak eta jatorra. Arroxa, arroxa. <laughs> eta, ba, joa, animatu. Azkenin ikusten da giro giro ona dela. Ez txupinazola bat esmatzen dugula txupinazola ez dagoela. Ta, ta gauzak egiteko, eta bitu. Programa berri bat egin duna, kalez-kalez sol, eta jendea zorion zendio eta dena. Asik, eparak izate, animatu hemen, dakaz dute... Hau bat hemen, zuentzakoa zuen hasikori. hori. Zein da... eta berarri batzuk. <laughs> Egongo dira, ez da bai, bai. Ez gara ez horretuak ja gehienak, baina egon hor daude, bai. Ba, bueno, mil esker, topain topo, Zuri, makinista da, eta... Eta berurrengo den moraldean, zuere topoko bida batera etortzen zaren. Den bai. moraldi guztia pasa zarela xanez, etorri gar zinala. Haur den mecho me derrogar eta azkenean ez de topo hartu. Txirrinda hartu, txirrinda eh? zuen naiz. <laughs> ba, topain txirrinda. <risa> kling, kling. ¿No no bueno, nos queda quedado, yo a a nos quedado no a... un único un, un, un, un último programa Licor Café los domingos. Café, que no tenemos a nadie. No vamos a al... poder el el teléfono. No vas a poder tener conexión. Sí, por... en... eh, trabajando fuera por... en Mercadillo y Pablo bueno, por circunstancias Pablo, familiares eh. tampoco va a poder. Es. están en un hito, tenemos un hito, un galego que no quiere hablar tenemos aquí <risa> así que ponemos su, su, su cuña de cuatro minutos un poquito sí, es, para recordarla es, ¿puedo decir unas palabras es, es un programa que, que me gusta escucharlo porque o sea hacen mucho ejercicio de la conversación y entonces le da le dan muchas es un programa, muchas mm, aproximaciones esa. a lo que a lo que están hablando. Es un programa sí, maravilloso porque si los si, si es domingo, por ejemplo, y, y sintonizas Sintilike Radio y suena pues sabes que, que, que bueno, que todo va bien, está muy bien. Sí. Sabes que hay el licor café. Sí. Bueno, antes, licor café, un saludo a Marta, a Pablo y a toda Bueno, colaboradores varios que Shang, tiene, satélites, a, Ana, eh Ana ana sí, no cuando los vemos algunos de ellos que lejos. Un abrazo muy fuerte para todas ellas esa días por la gallega y antes de que entre la cuña galegos do mundo unidos hoy de viajeros al tren galegos también <risa> orainda la hiru aste probatuen no, batz, batz, jaien antolaketako bazkariaan ba kasualitatez autzo kire batzu galizian galiziaan egon zirelako ta ekarri eta oso nan no? Likor <gülüyor> café Likor de café probatuen no, no, ondo Oshoa. Ja. Ekahe Oshoa. Go hai, lettuce, tomato, This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bueno, pues con este tema de ramones antes les comentaba algo de esa sosqueta mundial esa campaña económica para y por para sin chile que retira con tres premios eh, con tres el primer premio con una guitarra y un amplificador eh, con un lote cultural ese segundo premio con dos entradas para el toppa fest que no se pudo celebrar este año ...y que en 2021 no pretende repetir cartel... ...más unas camisetas un lote cultural y un tercer premio... ...con un lote de sencillidad y un lote cultural... ...¿a lote cultural? Pues a diferentes oraciones que ya estamos en marcha con ello... ...de diferente gente que se mueve en el ámbito de Barso de la ...viene en la escritura, en la música, en las asociaciones, etcétera, etcétera... ...y que tenga... ...hago publicado en formato físico y lo vaya, a, lo vaya añadiendo pues a, a, a los tres premios que he comentado. Eh, va a haber vídeos eh, promocionales con cada donación y cada premio. Pues y componentes, la verdad es que... Mucha ropa, mucha ropa, para y, gusto, ¿eh? No sé. <risa> y los que seáis asiduos a redes sociales, pues igual os cansáis de escuchar esta canción de Ramones... ...pero es la que hemos elegido... ...para esta campaña... ...Niere, Arriba, Tetic, Sin Chilic... ...sí, sí, una campaña de apoyo a Sin Chilic y Ratia... ...que mediante este sorteo que, que vamos a realizar... ...el próximo 21 de diciembre, Santoto... ...21 de diciembre decimos bien, no el 22, eh... 21. ...el 21 haremos un sorteo aquí en la radio como, como es debido... ...con todos los... ...con Notario y todo... ...con, noto con, con, notorio, con notorio ...se hará Notar, interés, se hará Notar... ...por nuestra parte. ...aquí el compañero Notario... <risa> ...con Notario... ...con Notario... ...y desde luego que... ...que pues tenemos todo este tiempo para recorrer... ...queremos salir el próximo viernes, ¿no Maquinista?... Eh, es la idea de poner mesas con el material que tenemos para vender sí, y, tenemos y repartir las rifas todo. Que, hay que sacar y eso, y eso es porque hacerlo. ya hemos hemos lanzado un comunicado que lo tenéis en redes sí. también se ha publicado en ensta en que como decimos en ese comunicado nuestra intención es sacar durante este transcurso hasta el 21 de diciembre una mesa ¿no? con ...entre otras cosas... ...con las rifas... ...bueno, bueno, vamos y, a ver... Vamos y a ver, vamos y a ver. ...una de... mesa... ...una mesa con las debidas medidas de seguridad... ...me imagino... ...con, con, con la mesa, las distancias... ...dos por cuatro, sí... Bien, va, bien. ...esas son las medidas... Y los tenemos los metacrilatos... De, ...¿no? ...con, eh, con, su pata, con, eh. con sus... Eh, <risa> ...con sus guardias jurados... ...tenemos intención de sacar varias... ...¿cómo lo sabes, Machula? ...varias mesas... <risa> ...y como comentaba el compañero... ...la primera será el 24... Que la colocación todavía no la tenemos segura, la iremos publicando en redes, pero será por el centro del pueblo. Habrá que hacer una asamblea. Por el centro, pero bueno, ya... Pues supongo que supongo que el, el dispositivo, la jaima, la carpa, ¿no? El metacrilato, las medidas de seguridad, supongo que ya, ¿no? Ahora es bastante visible, ¿no? La, <risa> la, la ubicación. Improvisaremos, <risa> como se nos da. Os invitamos a, a visitar la mesa, que os probéis camisetas, a que compréis rifas y que nos visitéis también, joder. Sí, sí, joder. Que, que, que hagáis caso a esta buena gente, a esta buena gente que y animaros, que sortea cosas interesantes además. Animaros porque la comunicación es un eje central en nuestras vidas. Y como bien sabéis, una célula comunica con otra, incluso se enreda con ella para lograr un, un cuerpo grande. Una neurona transmite tu personalidad cada siete años. Y de todo eso si hay un error en el copypaste, eh, y de algún... todo eso efectivamente bello, pues se produce Un mejor tejido, un mejor órgano, un mejor cuerpo. La comunicación está en ti. Porque Apoya los medios de comunicación colectivos. Esta bilingüismo es muy bien. La gente se llama asco, asco, asco. Eh, tejido, ori, pisca, lantzen, eh, neuronal, Porque, bueno, el tejido es muy bien. El neurón es muy bien. Parece un lema peña. de campaña, pero unidos somos más, ¿no? Aunque sea por por matemáticas, unidos somos más, eso seguro. Como se decas. Cualitativamente ya no sabemos. Ah, amigo, no sé, pero para, creo que para, para no sé, para dar nombre a, a coaliciones electorales tienes un futuro espectacular. Coalición libertaria. <risa> Bueno, pues... Pues llegamos a las dos horas, parece mentira. Llegamos, están tocando las campanas a redoble. Sí. Ahora, más que el chupinazo. <risa> estos de la iglesia, vamos, esos son ahí... Taca, taca, taca. Con la iglesia hemos topado. Tenemos un sentimiento continuo que... ¿Cómo nos da? ¿Cómo nos machaca? Pues eso... Hacer un año más. Dos horas. Esto es Enchupín, Madalenas 2020. Aquí lo hemos realizado de una manera, pues sí, pues un poco insólita, ya sabéis. Pero nosotros, desde luego, desde esta Radio Libre de Horereta, lo hemos intentado una vez más y os animamos a que participéis. Y ahora que también... Que de celebraciones diversas en estas jornadas que son para el pues encuentro. Sí. Mandar un ánimo, ¿no? Porque ahora... Ahora, como sería habitual, tendríamos una serie de conciertos que este año no se van a dar. Mandar un ánimo a todos los artistas del pueblo y alrededores también que nos facilitan no música. Quiero, ¿eh? Nada de violines y, y nada de... Ma no, ¿eh? o sea, y, y, y mandar también un mensaje a todos aquellos que se han quedado con las ganas, que no han podido organizar ese bolo que querían montar, esa historia que estaba ya en marcha, porque, bueno, es, habrá que ponerlo en marcha todo. O para los artistas, que la radio sin vosotras tampoco sería posible, ¿eh? Bueno Qué silencio Sí, no Eso es, es como para Es una despedida Es la despedida Pues ya bueno, no cuidado, Nos vemos eh. oyendo Son casi 20 años eh, de Este programa Sin, sin interrumpirse eh. Ni siquiera con esto Con lo que está cayendo eh. Que eso también está muy bien Esto es suficiente ¡Yay, yay, yay, yay! Motivo más que de sobra Para, para ¡Yay, yay, yay! brindar con, con todas ustedes Bueno, pues eso Bueno, pues más que nunca Os vai. asunat Ascata asunat Arriba Tetix in Chile Es mala ¡Yay! Mal, yay Hey you know I'm never far away Arriba Tetik Sintili Hoy trabajo su beat Sure Aestetik sin zilik.